Holanda Curiosa. Ámsterdam. Bicicletas de montaña, bicis taxi de diseños imposibles, bicis de carretera y bicis reclinadas. Pero las que más llaman la atención, por su abundancia y estilo, son esas bicicletas urbanas con aire retro. Muchas son negras, con ruedas enormes y sin frenos visibles. Son las popularmente llamadas bicicletas holandesas, aunque son pocos los neerlandeses que se referirían así a su vehículo. Las discusiones en los foros de internet no son encarnizadas ni llegan a la sangre, pero casi. Soy holandés y nunca he oído hablar de la llamada bicicleta de estilo holandés. Se puede leer en una de las páginas de discusión de Wikipedia. De hecho, hay al menos hasta cuatro entradas de la enciclopedia virtual que se solapan las unas con las otras. La de la roadster inglesa, la bicicleta utilitaria, la bicicleta urbana europea y la entrada sobre Oma Fits. Las tres primeras hacen referencia al origen de la bicicleta de ciudad, la que no es de carretera ni una mountain bike. La página que habla de las Oma Fits sí que hace referencia explícita a los holandeses. Omafits quiere decir, literalmente, bici de abuela, que es el nombre tradicional que reciben las bicicletas urbanas usadas en los Países Bajos. A pie de calle tampoco hay consenso. Unos hablan de la bici holandesa como una realidad exclusiva, otros como la bicicleta doméstica muy usada en Holanda sin hablar de características definitorias. La bicicleta a pedales actual deriva del modelo de 1839 que se le atribuye al escocés Kirkpatrick Macmillan, aunque fueron los franceses los que popularizaron con gran éxito comercial el vehículo a pedales en la década de los 60 de 1800. Si bien no es definitorio, algo que llama la atención de muchas OMAFITs es el freno retropedal, una variante del freno de tambor inventado por Renault. Este sistema de frenado es muy común también en Dinamarca o Suecia, ya que al ser un freno interno le afecta muy poco la lluvia. Las OMAFITs pensadas para mujeres con ruedas de 28 pulgadas y barras bajas no están solas. También existen los OPAFITs o bicis de abuelo, que son su contrapartida con la barra del cuadro horizontal al suelo. Dentro de los Países Bajos en la provincia de Frisia, las omafits son conocidas como bicicletas de beuda